Evite sí. robos cada tanto hacemos una sí, un curso un curso lo que pasa es que enseguida los ladrones también se lo aprenden entonces ya tenemos que cambiar la, las normas y los consejos que damos pero en todo caso hoy tenemos eh, un trabajo interesantísimo dice atención ¿eh? es la policía la que nos escribió los libretos hoy que, difundió la que... eh, Muchos consejos para que no lo robes. La parte, digamos, literaria, del departamento literario de la policía. De la policía. Señores, en, en bares y restaurantes, atención los dueños de locales astronómicos. gastronómico gastronómicos, Gastro, señor. Gastronómico. Lo escribió la policía. Ah, sí. Bueno, capaz que no tenían, no le andaba la gel. A... La policía recomienda estar atentos a las personas que pasean por el negocio sin consumir nada. Claro, este si por ejemplo tiene un restaurante. Sí, y sí. ve que hay cinco o seis sujetos que se pasean <risa> entre las mesas. entre la mesa durante 6 o 7 horas <risa> y no piden nada. Y a no piden tipos. nada. Eh, a algo fa raro. A favor vale. de que no se sientan en ninguna mesa también, ¿no? No eh, cuidado. Sí, sí, hay, hay, hay, eh, eh, sí. Dígale a su socio, "Oye, este tipo no me gusta." No me gusta nada, hace como 2 horas que están dando vuelta. Y no se sientan en ninguna mesa ni pidan nada. Bueno, tienen derecho, no se sentaron. ¿Quieres que te diga una cosa? Vigila, mujer, vigila. Eh, dice, y también a los coches que se detienen en la puerta con el motor en marcha. Oye, se ha detenido un coche en la puerta con el motor en marcha. Dice, y varias personas adentro, varias personas adentro, seguro que nos quieren robar. Ahora, hay más gente que las que están sentadas, porque entre los que están caminando adentro del bar y todos sí. los que están en no el, agua, eh, el son auto... Son mucha porque... gente, siento que no hay nadie en este momento consumiendo. Eh, en estos casos, lo mejor es llamar enseguida a la comisaría más cercana, que queda al lado, por otra parte, y, y en lo posible cerrar la puerta del local. ¿Cómo cerrar la puerta del local? Si sí, está abierto son las, no 8... Yo las 8 y media de la noche Y, ¿Y que oh, va a cerrar la puerta del local Y por no la auguría. gente viniendo a cenar Claro, y que le dice, no, mira, en este momento me están afanando A más les quedan los que están caminando adentro le quedaron adentro Y los que estaban, en el... sí, pero los del auto En ah. marcha, con gente adentro Es muy difícil que deje uno El auto en marcha con gente afuera Pero sí. podría ser Esos están, quedan mm. afuera Claro, pero los que están en el auto esperando, están esperando que los que están ¿Que adentro, de adentro, claro, necesiten oh, sí, sí? no cuenta. Como Lochorro no di dice, ¿cómo vamos a entrar si están los de la otra banda Claro. Eh, bueno, hay que ponerse de acuerdo de venir a fanar de a uno. Para los clientes, esto para esto para el dueño del local. Para los clientes es importante no dejar bolsos o carteras colgados del respaldo de la silla o en el suelo. Claro, porque podría pasar alguien y tropezarse No, lo agarra y se va Ah, sí. si no, déjelo en otro asiento y a la vista Pero en otro asiento se lo van a robar sí, ¿Y Se si lo van está a robar la vista, mejor, mejor todavía También hay que evitar sentarse cerca de la puerta O sea, si usted le toca una mesa cerca de la puerta, coma de parado Y eso estará haciendo la gente que camina eh, por el restaurante Claro, están comiendo parados para evitar que los roben Eh, ¿pero cómo, ¿no? no haga notar cuánto dinero lleva Ah, Ay, sí, pues, sí pobre. Por ejemplo, dice, mire, mire mire, mire toda la plata que tengo Y saca ahí un pacoy Usted que siempre anda con los bolsillos abultados Sí, sí este, No claro. anda alardeando, ¿vio? Porque por ahí uno tiene entradas, por ejemplo, que le han regalado Para el mismo programa que hace uno Las tiene Varela Y el tipo, el tipo cree que es dinero es plata, no sí, lleva. es verdad. En la conversación también hay gente que habla muy fuerte. Sí, dice, ah, parece mentira la plata que tengo, ¿eh? Y hay mucha gente puede estar escuchando sí. un posible ladrón que está tomando un café. Entonces hay que disimular. Sí. E incluso... O hablar más en código. Eh, ¿Quieres hablar de dinero? Ya ves, toda la billusa que tengo... Un código no, macho entienden más eso que que sí. que ah, sí. más este hermético tiene que ser el código. El código de Hermes. Sí. O decir lo contrario, es decir, qué poca plata tengo, eh. Sí. Tampoco creo. No guiñe eh. el ojo mientras lo dice. Ah. <risa> <risa> Abriendo el ojo grande. <risa> tampoco. Bueno, en casa esto era en el resto sí, sí, sí. eh, en el restaurant eh... no vas ahora igual no hay que ir. es ah, raro el consejo de no salva se... a babieca o sea, sí, sí. que es el restaurante que auspicia estos espacios Le digo una cosa es raro el consejo de de no sentarse cerca de la puerta siendo un lugar donde uno puede escapar más rápidamente que en el fondo del no, local pero, pero el, uno quién es uno uno es el ladrón el que escapa rápidamente no, pero si uno está en la puerta, por ahí entra el hasta la mitad del salón y dice esto es un asalto, usted está al lado de la puerta no y se va. No, entran así, señor. El, el tipo entra, apenas se asoma, ve su bolsón ahí que está cerca de la puerta, lo manotea y sale corriendo y se va. Ah, es verdad eso. Sí, no, no hace el tipo, a continuación, un asalto, qué es lo que yo. Yo <risa> empiezo allí porque... <risa> no lo explica. No, no que soy... ladrón soy ladrón y soy implacable en mis procedimientos y nadie piense que se va a salvar porque no y apunta que ustedes que creen en esas cosas solo de las películas con, con Michael Douglas está bien, es cierto eh, eh, si uno le da la posibilidad que el ladrón salga corriendo por la calle es muy difícil ya así es ahora, ¿qué conviene? buenas tardes, buenas tardes. estamos con el... El comisario... Eh, el mayor. Megret. Sí. Eh, Megret, ¿qué, uh, ¿qué es lo mejor cuando uno lo roba un ladrón? ¿Correrlo? No, usted tiene que llamar a la policía. Y córreme ese ladrón, dice. Claro, cuando nosotros llegamos, corremos al ladrón en el caso de que lo... Lo agarremos infraganti sí, pero, eh, ¿Sabe qué pasa? Yo estoy ahí y usted todavía está en la comisaría Y bueno, señor A lo mejor queda 20 cuadras sí. ¿no? Y bueno, ¿quién, y le, ¿quién, le, ¿quién le mandó a ir a comer al restaurante? Pero, ¿Usted para qué está? ¿Para correr a los ladrones o para venir a echarme la culpa a mí? No, pero no, se señor, me afanaron 25 pesos, me afanaron, señor. Comisario, ¿le sí, de puedo decir pretende? una Yo de lo invité a, a comer, yo, yo lo soy, invité a comer. Yo soy amigo de él, estuvimos juntos en el restaurante, Usted viene y nos dice todas estas cosas. Venimos a comer, ¿cuántos años hace que venimos a comer en este restaurante? Es la segunda vez que venimos. Ahí está. Pero la o vez sea, anterior hace, fue hace 5 años. Hace ningún año. Y bueno, no sé qué dije, señor. No usted se cree que yo, que yo voy a andar. Queco? Y ahora encima viene el mozo y me quiere cobrar. Nada. No, no. Y pero aparte la parsimonia del comisario, en vez de salir corriendo, nah, se pone a discutir no con corren? nosotros. Pues yo le, le, le dije, mire, de acá que vaya corriendo. Y se pone Y usted se puso acá a preguntarme cómo me llamaba. Y, y... tengo que tomar los datos. ¿Cómo se come acá? Eh No, a veces que me, me pone nervioso. Se come con mucho miedo. <risa> es un eh, <risa> este es un restaurante muy inseguro. Sí, lo que pasa es que todo el barrio se puso así ¿vio? Sí, sí, realmente ¿eh? es que seguro lo llevaron preso sí. La bueno, comisaría nos asaltaron como cinco veces ¿no? Sí, sí <risa> es Bueno, eh, en casa A ver en casa, hay, porque, hay, hay, porque en eso casa. son precauciones que hay que tomar Para evitar asaltos En el hogar sí. Qué lindo que le digan el hogar ¿no? sí. La policía indica que lo ideal Es conectar un sistema de alarma Entre vecinos de confianza Es decir, agarra un piolín un cable pelado y se lo enchufa a cada uno de los vecinos de confianza que usted tiene. Entonces, sí. cuando asaltan un vecino, como los hermanos corzos, eh, levanta la mano del otro. <risa> o algo así. Sí, está bien. Lo no, que... Es así no, o lo entendí mal. No abuse del sistema, porque ante el mínimo ah, indicio... a mí me encanta abusar del sistema. <risa> ante el mínimo indicio, usted da la descarga eléctrica... Ah, le pasa como Pedro y el oso. Y claro, vio y entonces después... ¿Era un oso? No, él siempre decía un oso, el... un oso, eh, y al final era un lobo. El lobo, Pedro la... Entonces Ahora, usted no... siempre toca los botones y, y no es. Y claro, nosotros... lo hace sonar en vano, como claro. son. Eh, quería hacer otra denuncia, ya que estoy... ¿Pueden hacer dos denuncias en el mismo? Sí, justo ahí eh, está la promo. Eh, nosotros vivimos sí. juntos, nada más. Vivimos juntos. Sí. Y... Ah, son amigos o hermanos no. momentito que eh, la denuncia no viene por investigación de nuestra no. vida privada. Nos tocan el timbre y luego se dan a la fuga manos anónimas bueno o, rinraje dicho, dedos anónimos el rinraje, el, los niños como rinraje, rinraje? que es eso? dónde salió eso? es un juego si de infancia cuando era se llamaba rinraje y tocamos timbre y saliamos rajando ¿y, ¿Y como se, llamaba? ¿cómo yo, se y llamaba? rinraje nada, <ríe> llamaba vamos a tocar timbre y patear tacho basura <ríe> Eh, son 20 o Ahora 30... no, porque ya vienen pateados por los propios recolectores 20 con mi amigo, 20 o 30 veces nos levantamos de la cama Alternadamente alternadamente, alternadamente. alternadamente ¿Dormen en la misma habitación? Sí. No. Yo para tomar la declaración Por la declaración, eh, señor Tenemos eh, un lost Y Ajá. yo ya estoy harto ¿Eh? ¿De él? No señor, de que no toque el timbre Yo ya estoy a punto de poner Un cartucho de dinamita y el que toque el timbre Vuela por el aire sí, señor. ¿Eh? Eh? No, yo... yo trato de disuadirlo Porque él es mucho más impulsivo que yo Yo quería nada más electrificarlo sí, sí. No, no. Sí. No. <risa> Señor, ¿qué le cuesta Que le toquen el timbre? Discúlpeme. ¿Cómo le cuesta? Me, me, me despierta No, y dormimos bueno. en toda la noche Cada 10 minutos nos toca el timbre En toda la noche no podemos pegar un ojo Usted nos compró eh, nos compró la rifa de la de la cooperadora. No. No. no. Todas las veces que le toqué timbre. No y Nosotros sabe por qué no salíamos porque pensamos que claro. eran los chicos. Y diga que si era... salvó porque mire que si le ponía cartucho, de, si limita, le ponía cartucho de dinamita. Por el aire. No era usted el que me vendía una rifa en este momento. No lo reconocía sin ni su esposa. Bueno, pero dice aquí eh, hay que conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza. Sí, está bien. Sí, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cuántos vecinos de confianza tiene? Ninguno nunca conocí un vecino de confianza no, pero pero la que palabra vecino ya elimina toda la confianza que uno pudiera tener usted tiene que buscar un vecino de confianza así lo tenga a 20 cuadras entonces ya no es tan vecino sí no tiene razón pero... claro, cómo lo conecto, cuando el tipo viene el ladrón ya está repartiéndose la guita en Berazateguio pero por lo menos alguien más lo sabe que me importa que lo sepan ¿A usted cuando le ocurre un infortunio va y lo cuenta y cree que eso ya es algo? Eso es de psicoanalistas, no de vigilantes. Ahora, discúlpeme, entonces, ¿sabe qué? Conecte algo directamente a la comisaría, que a nosotros se nos prenda la luz. Ah. Y entonces nosotros vamos. Ahora, guay, si no llegamos a encontrar un chorro que le haya robado algo, le llevamos algo nosotros. Eh, momentito, me parece una barbaridad. ¿Y sí? No, eh, acá dice... dice... Ah, ahora entiendo Conecta entre vecinos de confianza Si un ladrón entra a su casa Una casa sí. La sirena Una sirena claro Ah, una sirena eh, En el sentido sonoro, ¿no? No en el sentido mítico No se si activa una sirena en la casa del vecino Sería mucho mejor sí. en el sentido mítico Una sirena inactiva Ante la presencia de un chorro En la casa vecina empieza a cantar Mientras el dueño de casa se hace atar al palo mayor Y a usted le surge la confianza en su vecino Exactamente, y entra y lo ve, ve a la sirena cantando Mientras el tipo está atado al Pero palo no, mayor Es práctico eso, sí. señor no, no, dice, no, eh, este llama a la comisaría Este ¿Quién? Dice, el vecino este, este compró un huevito sí. Este lo cocinó y este llama a la comisaría si se está por salir de viaje, en la comisaría, eh, qué raro este reflexivo. ¿Cómo puede ser? Si se está por salir de viaje. Yo me estoy por salir de viaje. Él se está por salir de viaje. Tú te estás por salir de viaje. Lo mejor es no comentar con empleados temporarios de la casa. ¡Ay, qué mal! Claro, incluso si usted no Pero tiene ¿cómo? empleados temporarios, convendrá contratarlos para luego no comentarle que usted va a salir de viaje. Pero escúcheme, yo no, mañana tengo que venir acá, soy el jardinero. Uy, me va a decir si está no, o no. ¡No, no! Por favor, no hablemos. No hablemos mañana del viaje que estamos planeando. ¡Ah, va a ser un viaje! Voy a... Shh, No lo diga. Solamente lo comentan empleados eh, Permanente. permanentes, no temporarios. ¿Qué hago mañana? ¿Vengo o no a el pasto? Eh, ¿Usted es el jardinero? Y sí. Ahora ya no venga porque... ¿Por qué? O yo lo que no debía. Va a ser un viaje. Sí, pero... Y mire, ahora yo lo sé. Mire, jardinero, lo voy a contratar de por vida. <risa> lo voy a contratar permanentemente. Ah. Para que este dato que yo le doy no... No se pueda volver en mi contra Perfecto, ahora, ahora ¿qué sí ¿Qué tiene que ver eso? Discúlpeme, comisario Patroncito, yo también escuché ¿eh? <risa> Bueno, lo voy a poner... Lo voy a blanquear <risa> <risa> ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los empleados mismos van a ser los que lo roben? Eh, ah, ¿Usted está diciendo eso? Hombre? A ver, puede ser, dice... Eh, la duración... Tampoco, no, no, sí, parece que sí No hay que decir... Eh, la duración y el destino del viaje. Dice, ah. puede decir, me voy de viaje, pero no dice a dónde ni Pero ¿cuántos días, señor? No le puedo decir. ¿Y a dónde? Puedo volver ahora o dentro de mil años. Y <risa> eh, tampoco deje que se acumule correspondencia. O sea, vuelva de donde estuviere, no. regrese cada día. Pero escúcheme, meta voy... la correspondencia para adentro. Yo voy a la sierra de Córdoba de vacaciones, ¿cómo hago? ¿Tengo que volver a juntar sí, las señor. cartas? y entre las cartas, porque si no van a decir, mire, tantas cartas que hay ahí acumuladas, seguro que el tipo está de vacaciones en las sierras de Córdoba, pum, lo asalto. Golpea la puerta. Ah, no, y si no está. No está, no hay nadie. Hmm. entonces Entran eh... y desvalijan la casa. ¿Y si fingimos que hay alguien? ¿Y ¿Y Eso es lo que tiene que ¿Y hacer. Pero ¿y cómo? Grabamos. Grabamos una cinta sin fin. ¿Una conversación? ¿Una conversación? una conversación. ¿Y qué dices? Eh, y si fingimos, ah no, dice por ejemplo, eh, lo mismo y se repite, dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece Enrique? Sí, muy buena idea. Gracias. Tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece Enrique? Muy buena idea. Gracias. <risa> no, pero puede ser más larga la cinta sin fin. Sí. No puede, de, vamos de, de hacerla, vamos a hacerla un poco más larga. Tendríamos que hacer poder la ligustrina, ¿no te parece, Enrique? Muy ¿Eh? buena idea, muy buena idea. Estoy eh, de acuerdo. Me alegra que estés de acuerdo. Tendríamos que hacer poder la ligustrina, ¿no te parece, Enrique. Muy buena ¿Qué te idea. parece, Enrique? Muy buena idea, estoy de acuerdo ¿Qué te parece, Enrique? <risa> Discúlpeme, pero eso es más sospechoso todavía Porque en su casa nunca se escucha no, nada a las 3 de la mañana es no hablando no esa conversación, ah. es una locura Claro, hablar de ligustrina Es que tendríamos que hacer poder la ligustrina no, para mí que tiene que haber algo, una cuestión de luces, que de repente ah, se prende una luz de un ambiente, otra, como si hubiera una persona ah, que va por dentro de la casa. Y que está un poco loca. Sí, claro, que está buscando se algo. Se prende una luz y otra y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y, otra, y, <risa> otro, <risa> otro, y Incluso, cada tanto sale, un, podemos comprar una, una sombra una tras gigantografía de un... que da vuelta así y pasa qué pasa la... la Y al llegar a la ventana una grabación que dice, tendríamos que hacer podar la lingüística. No, ¿sabes? Eh, lo más efectivo y además lo menos sospechoso es dejar eh, un bulto en la cama. ¿Un bulto a dónde? ¿Un, ¿Un bulto en la, cama? en la cama? Esa es otra novela. <risa> Un bulto de, de, de, del tamaño humano, digamos, un tamaño... Sí, tampoco va a dejar un bulto... <risa> Tapado, con la sábana, un cadáver. No, que, que el ladrón encuentre un cadáver. Que, que el ladrón desde afuera, ¿cómo ve la claro. cama? No, claro. usted deja la ventana abierta. Ah, vos dejá la ventana abierta, se meten adentro, señor. Se, se lo puede ver. Cuando, se meten adentro cuando uno está de verdad, no se van a meter <risa> cuando ven un bulto. <risa> Pero usted lo ve que, que está. No ve un bulto ya se va. No, aparte ya el ladrón está dentro cuando comprueba que es un bulto. Claro. No, claro porque tí... usted tiene el bulto durmiendo. El bulto durmiente es otra <risa> es otra novela, ¿eh? Tapado con la sábana. El bulto durmiente del bosque. <risa> y toma la precaución que a la altura de la almohada no se distingue el cuerpo bajo las sábanas, deja asomar una pistola. Entonces, ¿cómo es? Un bulto bajo la cama. Y se asoma... Se asoma eh, una pistola. Ah, ah, o sea, el usted chorro piensa, logo, usted chorro está armado, no. usted es violento, yo a usted no lo robo. El chorro viene y le agarra las pistola y se la fa. ¿Sabes lo que hay que hacer, pensando? Ver, un momento, ¿eh? Es ambiciosa la idea. Me Muy encantan bien. las ideas ambiciosas, Enrique. Es un auto... Que constantemente da vueltas manzanas, no está manejado por nadie. Un Rob escaléctrico, robotizado. Un auto que frena un rato de la puerta a la casa y da una vuelta manzana y vuelve a frenar la puerta a la casa y da una vuelta manzana y da una vuelta manzana. Sin que esté manejado por nadie. ¿Y por qué ese detalle de que no está manejado por nadie? <risa> Porque de viaje. Ah, pero no es más sospechoso de que aparte sí. Va sí. a llegar a la televisión a mostrar el auto que no maneja nadie. Puede decir que en el volante no hay nadie. Pero el ladrón cuando vea que en el volante no hay nadie se sube él y se lo afana. Claro, ah, tiene razón. Póngale un bulto también. Sí. Claro, y que le asome una pistola. <risa> ¿Sabes lo mejor? Es dejar todo abierto. Tiene mucha razón, como sí. en la carta robada de Pou. Sí, sí. Usted eh, deja todo abierto, entonces el ladrón dice, si ¿Sí está todo abierto... ¿Alguien eh, afanó recién? Eh, no, eh, es que el tipo este tiene mucha confianza y Algo, debe estar claro. muy armado y muy preparado mm, para todo. Es sospechoso. Sí, sí, sí, sí, es, sí. mejor que no entre, porque podría ser una celada. Así es. Una celada. Ah, una helada. Así que ahora eh, nosotros estamos recomendando que... Cuando ustedes se vayan de vacaciones, se van juntos, ¿verdad? Sí, bueno, era un tema privado. Un tema no podemos decirlo que... delante de empleados temporarios como ustedes. <risa> Llevo 10 años en la policía, señor. Bien. Último consejos En taxis o remises, sí eh, una buena precaución... ...tomar el número de la licencia y la patente del taxi en el cual se viaja. ¿No es un poco de mala onda con eh, el taxista? Sí, mala onda, a ver, dice... ...el de la patente yo se la tomé afuera. El de la licencia... que Es un poco sospechoso con sí. el sí. chófer digo. Claro. Va, va el pasajero, dice, me dice el número suyo. No, eh, no dice, bajate, si no te convengo y así. Dice... ...así podés hacer la denuncia si pasa algo. Apenas se sube al coche... Es recomendable verificar que funcionen las manijas interiores. ¿Cómo? Para no quedar encerrado en caso de robo. ¿Pero cómo como puede caso ser que no tenga manijas del lado de adentro? Sí, señor. Andan por ahí taxímetros que no tienen manija del lado de adentro y no te puedes escapar de ninguna manera. Es una manera. trampa. ¿verdad? Que tienen un vidrio que se alza cuando te subís. Y uno queda y, encerrado. Y uno queda encerrado ahí. ¿Feliz? Oye... Pero... Algo muy extraño pasa con este taxi en el que hemos subido. Sí, ya me di cuenta. Quise agarrar la manija y está vaciada. Sí. Además, los vidrios no bajan. Estamos encerrados. ¡Estamos encerrados! ¡Taxista, taxista! ¿Qué? ¡Deme el número de su licencia! 488-423. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con el número? Estamos encerrados dentro del taxi. ¡Los voy a matar! Sabía que esto sucedería Yo ah, no quería te... tomar el de atrás <risa> Ya tarde, ahora tengo que resolver esto ¿Para qué te hago caso? Siempre me llevas porque... Este tenía aire acondicionado, el de atrás no Sí, pero este es un criminal Vamos a ver, esto lo podemos llevar adelante Bien, sí. vamos a ver si se nos ocurre algo Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa? Que los voy a matar ¿Hay algún motivo o simplemente... Es Así una decisión de improvisada? Primero los voy a pasear por la ciudad. Ah, bien. Bien. Bueno, nos llevamos un buen recuerdo al menos. Un momentito, voy a hablar con mi amigo. Qué suerte. Bueno, por presta atención porque no. vamos a tener muchas oportunidades. Claro. En un paseo va a haber muchas oportunidades. Claro, algo puede ocurrir, sea, algo, algo inesperado. Sí. ¿Qué, por ejemplo? Romperle el vidrio con algo. Ah, eh, ¿con qué? Y no sé, yo tengo la billetera nada más. No sé. <risa> No muestres la billetera, hay allí mucho dinero. Bueno, no lo he dirá, leído tampoco. que la policía aconseja fingir que tenemos poco dinero. Bueno. Yo con este botín voy a pegarme Pero él mide. tampoco lo digas. No, con el botín y el ah. zapato. <risa> Me hacé confundir, estoy tan nervioso. Eh. Cuidado porque este hombre podría oír nuestra conversación. Y entonces se percataría de que estamos planeando huir. Los estoy escuchando. Obvio, Ustedes estamos... son Caramba. los mismos que... Se percató de que estamos tratando de huir. Sí. Ya que escuché con lo de la ligustrina. Somos los mismos que no estamos en casa. Sí. <risa> Vi toda la correspondencia que tiene en la puerta de su casa. El bulto que oh. tiene en la cama. Y la pistola que se asomaba. ¡Ja, <risa> अच्छा भाई